Cuentos de hadas españoles La princesa Naina y los hermanos centauros Érase una vez, más allá de las pirámides Del mar rojo y de la torre que tocaba el cielo Un bosque púrpura llamado Tierra Miraco Tierra Miraco era el hogar de las criaturas mágicas más bellas de la Tierra y estaba protegida por una burbuja mágica que la mantenía invisible del resto del mundo. Tierra Miraco era gobernada por los hermanos centauros, que eran unos seres mitad hombre y mitad caballo. El hermano mayor, Pegaxander, era el más sabio e inteligente de los tres hermanos. Tomaba todas las decisiones relacionadas con la ley y con el orden en el reino pero también tenía un muy mal genio. El segundo hermano, Doralo, era el más fuerte y era el encargado de proteger la cúpula mágica de los intrusos. El hermano más joven, Arión, era la criatura más hermosa de todo el reino. Era tan atractivo que las sirenas, las hadas y las mujeres dragón no podían evitar enamorarse de él. Arión estaba a cargo de la magia y se aseguraba de que nadie utilizara hechizos con malas intenciones. Juntos, los tres hermanos centauros gobernaban tierras Miraco y se aseguraban de que todos vivieran felices y en paz. Cuando llegaba la primavera, era el momento del campeonato habitual del Gran Mago. Brujas y magos llegados de diferentes partes de Miraco participaban en él. Los hermanos centauros, que eran los mejores magos de la Tierra, hacían de jueces. La multitud esperaba con impaciencia. Primero llegó la damisela de hielo, quien se inclinó frente a los hermanos, y luego hizo que una estructura de hielo saliera del vaso de Pegaxander, y que era exactamente igual que él. Pegaxander sonrió. La multitud aplaudió. ¡Oh, ¡Sí, bravo! bravo genial, ¡Genial! ¡Ha sido increíble! Sí. sí. Después, llegó en un gran barril de agua el tritón verde. Se inclinó frente a los hermanos y creó burbujas de agua en el aire. Después saltó a las burbujas y en cada una de ellas podía verse una versión en miniatura del propio tritón. Luego, las burbujas se juntaron y el tritón verde apareció de nuevo en su tamaño original. La multitud aplaudió con fuerza. ¡Sí, bravo! ¡Genial! ¡Ha sido increíble! ¡Sí! Pero Alexander miró a Doralo y asintió. Después le tocó el turno al sapo león, que podía saltar como nadie. Después a una mujer de gol, y más tarde a un hada. El campeonato se prolongó durante todo el día y a la multitud le encantó. Cuando los hermanos finalmente comenzaron a discutir entre ellos sobre quién debería ser el ganador, de repente oyeron que alguien llamaba. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Creo que me he perdido. ¡Oh, un intruso! Arion se levantó de inmediato y movió su varita. Pero antes de que pudiera hacer un hechizo, emergió de los arbustos una dama tan hermosa que se quedó inmóvil. La dama, que iba vestida con un hermoso vestido azul, parecía una princesa. Oh, ¡Estoy tan contenta de veros por fin! ¡Ah! ¡Uh, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uh, largo! La dama se cayó, inconsciente. Todos los miracanos se reunieron a su alrededor y la miraron asombrados. ¿Cómo ha podido un humano entrar en Miraco? Doralo saltó en el aire y voló. Su ejército le siguió en el aire mientras iban saltando uno por uno. Mientras tanto, Arión cerró los ojos y puso el dedo en la cabeza de Naina. ¿Qué puedes ver? Solo su nombre, princesa Naina. Pero no puedo ver nada más. Todo está muy borroso. Guardias, llévala a prisión y encerradla hasta que Doral lo descubra quién es esta intrusa y cuáles son sus intenciones. Los guardias de inmediato, usando su magia, levantaron a la princesa Naina y la llevaron hacia la torre de la prisión, mientras ella flotaba en el aire profundamente dormida. Esa noche, Doralo regresó con sus hermanos y les explicó que no podía descubrir cómo la princesa Naína había entrado en Miraco, ya que la cúpula mágica estaba perfectamente sellada por todas partes. Seguiremos investigando. Porque nunca jamás había entrado un humano en nuestra tierra. Y debemos asegurarnos de que siga siendo así. Hasta entonces la dama será nuestra prisionera. Doralo asintió y se fue. Mientras Arión parecía preocupado. Más tarde esa noche, Arión, usando su magia, apareció en la prisión donde estaba Naina. Ella estaba acostada y llorando. Cuando vio a Arión, inmediatamente cayó a sus pies. Déjame ir, yo no he hecho nada malo y os prometo que no deseo hacerlo Me trajo aquí un tornado que destruyó todo mi reino, por favor, déjame libre, jinete Al oírle llamarle jinete, Arión se rió entre dientes <risa> No te preocupes, hermosa dama Ahora que sé quién eres, voy a correr a contárselo a mis hermanos y seguro que te liberarán ¿Eres en serio? Muchas gracias ¿Podemos decírselo ahora? Porque esta prisión no me deja respirar Necesito respirar aire fresco Mi hermano mayor, Pegaxander, se toma su descanso muy en serio Y nadie puede despertarle mientras duerme Pero no te preocupes, con mi magia te llevaré a un jardín para que respires aire fresco bajo las estrellas Y antes de que salga el sol volveremos a la prisión E iré después a contarles a mis hermanos toda la verdad sobre ti ¡Eres un jinete muy amable! El murciélago Sleepy, que estaba colgado boca abajo fuera de la prisión tratando de dormir Se aclaró la garganta eh, eh, eh, eh. ¿Puedo dormir un poco, por favor? Lo siento mucho, Sleepy, ahora mismo te dejamos en paz Arión, con su varita mágica, creó una brillante puerta en la pared Y los dos salieron de la prisión cogidos de la mano Sleepy cerró los ojos mientras murmuraba mm, Buen viaje Afuera, la luna brillaba con fuerza Y las estrellas se veían tan hermosas como nunca Arión con su varita mágica se convirtió en humano Naina lo miró con asombro ya que solo bajo la luz de la luna podía ver su rostro claramente. Ella se había enamorado de él. Los dos se acostaron sobre la hierba y miraron a las estrellas sin decir una palabra. Sus dedos se entrelazaron mientras juntaban sus manos. Una agradable brisa movía suavemente sus cabellos y pronto los dos se durmieron. Cuando el sol salió al día siguiente, un guardia se apresuró a entrar en la sala del tribunal e informó a Pegaxander que la princesa Naina había desaparecido. Hermano, no te preocupes, porque la princesa no puede haber ido muy lejos. Yo mismo la traeré de vuelta. No, yo la atraparé con mis propias manos. Guardias, decidle a Arión, que se reúna con nosotros ahora. Iremos a buscar a la prisionera inmediatamente. Los guardias asintieron y los dos hermanos centauros salieron volando. Mientras tanto, Arión y Naina se despertaron cuando los rayos del sol comenzaron a caer sobre sus rostros. Los dos sonrieron el uno al otro. He disfrutado mucho de su compañía, jinete. Arión, querida dama, mi nombre es Arión. Los dos sonrieron y se abrazaron. El calor de su abrazo convirtió a Arión en un centauro de nuevo. Pegaxander y Doralo, que estaban volando buscando a la princesa, los vieron de repente ¡Traidor! Arion y Enaina se giraron hacia ellos cuando los dos hermanos aterrizaron Curioso Pegaxander sacó su espada y la puso sobre el hombro de Arion Eres un traidor, esta dama significa para ti más que tus hermanos y que Miraco Hermano, por favor, puedo explicártelo todo No necesito explicaciones, ya hemos visto lo que teníamos que ver con nuestros propios ojos. Avanzó y le arrebató a Arión la varita de su mano. Te condenaría a muerte si no fueses mi hermano, pero creo que este será un mejor castigo para ti. Pegaxander apuntó su varita a la varita de Arión y pronto extrajo toda su magia. De momento tendrás que irte de Miraco. Y tan pronto como salgas de la cúpula, te convertirás en el humano en el que te convertiste para esta damisela. Pero, hermano, la decisión es definitiva. Fuera. Arión y Naina se dieron la vuelta y se fueron. Cuando Arión salió de la cúpula, se transformó en un humano. Los dos se cogieron de la mano y se dispusieron a irse lo más lejos posible de Miraco. Arión estaba triste. Y Naina también, porque se culpaba por todo lo que estaba pasando Más tarde ese mismo día, cuando se sentaron cerca de un arroyo para comer fruta y beber agua De repente aparecieron en el aire unos ladrones de almas Se rieron malvadamente Su líder, Sadoja, era el ladrón de almas más malvado de todos ¿Arión, el centauro más hermoso está aquí ahora en forma humana con esta señorita? Parece que sí. Te han expulsado de Miraco. Naina se escondió detrás de Arión mientras miraba a Sadoja con ira. Ah, no te enfades. Solo estoy aquí para ofrecerte mi amistad. Únete a mí. Enséñame los hechizos mágicos y juntos tú y yo podremos atacar tierra Miraco. <risa> Solos, tú y yo <risa> Yo nunca podría traicionar a mis hermanos Ah, oh, no seas tonto, tus hermanos te han echado de tu propia casa Es que no lo entiendes, Pegaxander solo quiere el trono para sí mismo De vuelta al Miraco, Sleepy el murciélago que había oído la historia de boca de un guardia Fue a ver a Pegaxander de inmediato y le contó todo lo que había oído Ah ¡Oh, rey sabio! Arión es inocente y la princesa también. Tu hermano no quiso perturbar tu sueño y por eso esperó hasta la mañana para darte la noticia. Alexander estaba avergonzado. Miró a Doralo y le dijo. Doralo, he cometido un grave error. Vámonos ahora y hagamos volver a nuestro hermano. Puedes quitarme la vida, pero yo nunca pienso creerte y jamás me enfrentaré a mis hermanos. Muy bien, entonces no me dejas ninguna otra opción. Sadoja usó su magia negra y la dirigió contra Arion. Pero Naina se colocó justo delante de él y recibió el golpe. ¡Naina! no. En ese momento llegaron Pegaxander y Doralo y utilizaron con destreza sus varitas. Los ladrones de almas con Sadoja a la cabeza se convirtieron en polvo al instante. Pegaxander y Doralo aterrizaron cerca de Arión, que seguía llorando cerca de Naina. Pegaxander con su varita mágica revivió a Naina y ella abrió los ojos lentamente. Arión estaba extasiado. Muchísimas gracias, hermano. No me des las gracias, pequeño. Es culpa mía por expulsarte del reino sin darte la oportunidad de hablar Hiciste lo que tiene que hacer un rey, por eso nosotros te admiramos Teaxander y Arión se abrazaron Estoy tan contenta de que te hayas reunido con tus hermanos, Arión Por favor, ahora permítame que me despida Tú no te puedes ir, estoy enamorado de ti Yo también estoy enamorada de ti, pero yo no pertenezco a tu mundo Soy una humana que te ha causado muchos problemas Será mejor que vuelvas a tu reino y encuentres una hermosa centaura para ti Las lágrimas brotaron de los ojos de Arión y de Naina. Mírame, ya no soy un centauro, solo soy un hombre Señor, por favor, llévate a tu hermano, él no me está escuchando Y no debería hacerlo al decir esto, Pegaxander movió su varita mágica para convocar al rey Tornado. Las hojas comenzaron a remolinarse y enseguida apareció una figura rodeada de vientos circulares. ¡Oh, el gran Pegaxander! ¿Por qué me has convocado? Tu ira se ha llevado todo el reino de la princesa Naina y a sus seres queridos. Quiero que devuelvas todo a la forma en la que estaba. También le informarás a su padre, el rey, que ella está bien Y que se va a casar con mi hermano menor, Arión Diles que están todos invitados a la gran boda El rey tornado asintió y desapareció La princesa Naina saltó de alegría y abrazó a Pegaxander Pegaxander permaneció inmóvil con cara seria Y también Arión y Doralo Yo lo siento, señor <risa> Pegaxander le devolvió a Arión sus poderes mágicos Podía transformarse en un centauro o en un hombre en el momento que quisiera La boda se celebró de inmediato Y todos en Tierra Miraco fueron felices de nuevo En cuanto a Pegaxander Nunca volvió a precipitarse antes de tomar una decisión